jonezan akzion hildoaren baitan Voa de Fam programan ekoiztutako saioak. <fum> etorriak beste behin ere hitza arnazbide tarte honetaran dagueneko ezagutzen duzu ezta badakizue zein den saio honen gaia emakume etorkinak aintzonen ere gurekin eta gure artean bizi direlako eta nola ez haiek ere pertsonak direlako gure zain besteko eskubideak dauzkaten pertsonak askotan aldiz hitzalean gelditzen dira eta inkonsenteki guk ere hitzalean uzten ditugu horregaitik saio hau hitzegitea arnastea delako eta norberaren presentzia ere azaleratzea agarkoan nikara gara nikara guarà joko dubo Bertakoa da Daniela jogeita hiu urte ditu eta hemez horzi urte, besterik ez zituela iritsi zen Euskal Herrira. Bost urte hauetan pena bakarra du, ez duela denborarik izan eusskarazzik ikasteko. Ba abestigoso honen ostean esan bezala Danielarekin izanen gara.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 du jambar ñaari balay kala ci Daniela, tú eres de Nicaragua. Sí. Cuéntanos un poco, ¿con cuántos años viniste? Bueno, aquí vine con 18 años cumplidos y bueno, empecé a trabajar al mes que vine. Y bueno, han sido momentos muy bonitos, pero también lo pasas mal, porque extrañas a tus amigos y a tu familia. Viniste con 18, hoy en día, ¿cuántos años tienes? Eh, 23. 23. ¿Llevas ya cinco años en Euskal Herria. Sí, sí, sí. ¿Viniste con el objetivo de trabajar para, para poder ayudar a tu familia o cuál era el objetivo? Bueno, sí, trabajar y bueno, más también para ahorrar y poder estudiar. Pero luego ya pasando el tiempo y conociendo esto, pues te cambian los planes totalmente. ¿Estás sola aquí o con tu familia? Bueno, estoy con mi madre, pero ahora se va. Este mes ya se va y ya no vuelve porque ella lleva siete años aquí. Y bueno, quiero estar con mi abuelita y quiere estar con mi hermano. Y ya se va y ya me quedo yo aquí sola. ¿Tienes eh, familia entonces en Nicaragua? Sí, sí, tengo primos y tíos y tías. Y bueno, llevas ya cinco años. Eh, las mujeres inmigrantes normalmente trabáis, de trabajáis... En el tema del cuidado, la mayoría o algunas sois eh, internas. tú ¿Cuál es tu situación? Bueno, este he trabajado de todo, externa, interna, por horas. Ahora estoy trabajando interna y la verdad que estoy bien, contenta. ¿Qué te parece la sociedad de, de Euskal Herria? Ah, muy bien, muy simpáticos y fiesteros. <risa> y bueno, y bien. No tengo hijos y bien. Y el día que tengo libre, pues lo paso bien y ya. El factor que has nombrado, el tener hijos, en tu caso el no tener, puede ser una ventaja o desventaja, no sé, ¿cómo lo vives tú? Hombre, es ventaja, porque sabes que no tienes ningún compromiso con niños ni nada de eso. Lo pasas bien, trabajas, eh, ayudas a tu familia, pero sabes que no tienes ese compromiso que es súper importante en tu vida. Entonces no, no es igual, al, al tener hijos, al no tenerlo. Eres muy joven y todavía más joven cuando llegaste. ¿Cómo fue la decisión de, de venirte? ¿Cómo la tomaste? ¿Alguien te animó? ¿Tú misma dijiste que venías? Hombre, mi madre me ayudó, mi madre, porque también la extrañaba y bueno, para, para supuestamente ahorrar y estudiar, pero como te comenté anteriormente, pues te cambian los planes totalmente. ¿Ya eh, en tus planes no entra a estudiar? Eh, sí, hay momentos, momentos que le da uno por, por querer superarse también y otros no. O sea que todo cambia, según. ¿Y aquí en Euskal Herria, con has conseguido relacionarte con más gente, igual con comunidades inmigrantes o la gente local de aquí? Eh, sí, por supuesto. Con todo tipo de gente. Cuando uno viene aquí, con todo tipo de gente se relaciona. Así también como buenos, malos, gente que le ayuda a uno o gente que también no no le aporta nada en su vida. ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de Euskal Herria? Lo que me gusta, la comida. Lo que no me gusta, que no se euskera. Eso es lo único. Pero de allí todo. La gente y todo muy bien, muy simpáticos. ¿El carácter de la gente te parece acogedor? Sí, sí, claro. No tiene que tratar uno de acostumbrarse y punto. ¿Te parece en ciudades tranquilas eh, para andar de noche o de día? ¿No no sientes miedo? Eh, no, en ningún momento aquí en Donosti nunca he pasado miedo, ni, ni nada aquí en, en Euskal Herria, nada de miedo, muy tranquilo. Sin embargo, una vez que fui a Barcelona, sí, no me... No me gustó, es una ciudad muy... mucho tráfico, muchas cosas así, no. Me gusta más aquí, más tranquilo. En este programa intentamos eh, reflejar también algunos problemas que las mujeres emigrantes y también inmigrantes en general tenéis que afrontar eh, día a día, que los nativos de aquí pues ni siquiera nos lo imaginamos, ¿no? ¿Tú tienes papeles, Daniela? Eh, sí, sí. Yo estuve trabajando tres años muy, muy duro en una casa. Bueno, pues muchas horas que no son recompensadas como deberían para poder hacer mis papeles. Pero bueno, ahora gracias a Dios ya tengo mis papeles y, y muy bien. Pero sabes que tienes que pasar muy mal, cosas malas, y que tienes que aguantar y tienes que tirar con lo, con lo que puedas. ¿Cuál es el proceso? O sea... ¿Qué has tenido que aguantar hasta conseguir los papeles? Hombre, tienes que aguantar de trabajar muchas horas eh, sin ser reconocidas sin ser pagadas porque tú tienes la esperanza en eso, en tus papeles, en que luego puedas pues tener un mejor trabajo. Pero sí que tienes que, que aguantar, aguantar, aguantar en horas. No igual en trato personal, no, pero tienes que asimilar un poco, ...las cosas... Y ya. ¿Te negaron los papeles varias veces o no? No, no, a mí no... ...yo la primera vez que me mm, metí todos mis documentos... ...me dieron la residencia... Desde entonces vives más tranquila... ...supongo que eso ayuda el día a día, ¿no? ...el tener papeles... Claro, por supuesto que ayuda... ...porque también puedes viajar, conocer sitios más tranquila... ...sabes que no te puede coger la policía y todo eso. Ni caraguá ni la flor más linda de mí. Mi tu Y yo te quiero mucho. Más. Corazón que eres con alegría todos los días mi rey del corazón eni Nicaragua guanica guita la flor más linda de mi querer pero ahora que ya sos libre Pero mucho más Pero ahora que ya sos libre mi caradita Yo te quiero mucho Daniela, hemos dicho que llevas ya unos 5 años aquí en Euskal Herria. ¿echas de menos a Nicaragua? Sí, claro, por supuesto. La comida, la familia. ¿La comida? Sí, sí, la comida. Más la comida, las frutas tropicales que aquí no se ven, no hay. ¿Y las costumbres de allí, por ejemplo, eh, las has cambiado desde que llegaste aquí o no? hombres sí. Por ejemplo, uno allá, uno si va a visitar a un amigo, uno no avisa. Uno va y punto. Y aquí sí tienes que avisar con tiempo que vas a ir o para quedar. Allá no. Allá vamos a la casa y ya. No avisas. Si está bueno y si no está, mejor. ¿Y de Nicaragua exactamente de dónde eres? Yo soy de Somoto. Uh -huh. ¿Eso queda por donde más en o menos? En el norte. En el norte, sí. Donde hay mucha gente aquí también que ha emigrado y muy bien que es eh, ciudad o aldea o como es? es un pueblo es un pueblo pequeño pero todo mundo nos conocemos aquí y muy bien y tienes eh, amigas también que han venido de aquí allí o eh, si sí, tengo amigas que están aquí y, y muy bien hablamos de vez en cuando y muy bien y con las que se han quedado allí eh, qué relación tienes bueno la relación lo de ahora no el facebook hablar por internet, eso. Pero de allí nada más. ¿Tú crees que cuando vuelvas, si es que vuelves, no sé si tienes intención? Eh, sí, sí. Igual sí. A veces sí me animo, otras veces no, porque también la situación allá está complicado ¿Y cuando vuelvas vas a encontrar muchas cosas cambiadas o no? Me imagino que sí. La gente, todo cambia, dicen... Has comentado que te gustaría también viajar. ¿Qué países te gustaría conocer? Bueno, a mí me gustaría conocer eh, Londres. Alemania... Sí, Londres, Alemania. Los países asiáticos, no. No, no, no. Más Europa. Que los países asiáticos, no. ¿Y has podido conocer algo en América? En América, nada. O sea, solo nuestro país y punto no es que ya también es muy complicado no tienes la, la, la suficiente el suficiente dinero para poder viajar pero sí, ahora sí me gustaría conocer Volviendo un poco a la actualidad, Daniela, eh, ¿a veces te has podido sentir excluida en eh, nada más decir que eres eh, de Nicaragua o también tu aspecto es de color eh, más oscuro, la piel? ¿Has sufrido racismo aquí en Euskal Herria? Hombre, aquí la verdad que no, pero sí que alguna gente, algunas personas sí que... Es todo en la vida, hay gente buena y gente mala, pero la verdad que alguna vez no me siento aludida, me siento bien porque no no le hago daño a las personas. Pero sí que muchas veces la gente, alguno, eh, no toda, pero alguna gente que es, te queda viendo así, pero sin más, pasas y punto. Si acostumbra uno al principio, es complicado porque ves que te miran, pero después ya te acostumbras. Se suele decir que los vascos somos muy cerrados. Es decir, que es muy difícil integrarse en nuestras cuadrillas. ¿Tú ¿Qué te parece? Me dices que sí con la cabeza. Eh, sí. Bueno, sí, muchas veces sí, es difícil. Pero ya cuando te integras, es la verdad que es muy bien. Eh. Yo tengo muchos amigos vascos y muy bien. La verdad que muy bien no tiene nada que... Tienes que acostumbrarse y tratar de integrarse. No tienes que ser tú misma cerrada en el ambiente latino, porque si eres cerrada pues no te vas a integrar nunca. También hablamos mucho en la radio sobre la multiculturalidad, ¿no? Porque está bien adaptarse a la cultura de cada país, pero sin olvidar nunca igual el origen de cada uno, las costumbres de cada uno, tú has conseguido hacer alguna ensalada así una mezcla de todas esas culturas. Hombre, por supuesto, porque aquí vienes y, y, y conoces de todo tipo de gente. Igual vas a una comida y te salen una comida de una cosa, otro comida de otro tipo, pero te integras fácilmente, no pasa nada. ¿Y la sociedad vasca te parece una sociedad machista o no? No, no, no, para nada. ¿Machista? Nada, no creo que no con que lo comparas con nicaragua o simplemente sin más no sin más cada quien tiene su tipo de vida sus culturas y hay que respetarlas y cada quien que esté como como prefiera uh -huh. y nada más entonces ahora daniela nos has comentado que tu madre vuelve a nicaragua es verdad no sé si ha influido o no pero la crisis eh, económica ha hecho que muchos inmigrantes vuelvan a sus países porque no encuentran trabajo aquí, ¿no? Y al fin y al cabo habéis venido, entre otras cosas, a buscar una vida mejor y a trabajar. Eh, ¿Tú tienes a más gente alrededor que está pensando en volverse? Hombre, sí. La verdad es que tengo muchos conocidos y que sí se van a volver porque aquí está complicado y aquí es todo muy caro. Y aquí si no tienes trabajo, ¿de dónde vas a vivir? No puedes vivir. Tienes que pagar habitación o piso. Tienes tu comida. ¿De qué vas a vivir? De nada. Tienes que regresar porque por lo menos allá, sea como sea, tienes una pequeña casa y tratas de sobrevivir. Pero tienes tu casa. Pero aquí no. Aquí es complicado eso. Bueno, eh, Daniela, el objetivo de este programa es dar voz a las mujeres emigrantes eh, para que vosotras mismas, eh, mismas contéis eh, vuestra situación. Eh, yo creo que, por lo que nos has contado, tú aquí estás bien. Sí, por supuesto que estoy bien, estoy contenta, la verdad es que sí. Has comentado también la comida de aquí, la comida de allí. Eh, así, para acabar... Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de la comida de aquí y de la comida de Nicaragua? Eh, de la comida de allá, pues más por lo más es las frutas. Y de aquí, pues la chuleta y la sidra. Entonces sí la que has sidra. conocido la cultura de aquí, sí. por lo menos la gastronómica. Sí, sí, la chuleta y la sidra. Y de allá, pues las frutas, que son como más naturales, más tropicales y con más sabor, pero bueno, de aquí la carne, el pescado, todo muy bueno Muy bien va Daniela, eh, es que ricasco, muchas gracias eh, y hasta otra. Vale, ¡guero arte! Hauk, izan da beraz gaurko tartea. Gogoratu jarrera aldaketa norberaren gain dagoela. Eta begiak pixin bat gehiago ireki ezkero mundua are zabalagoa dela. Ale, are koloretsuagoa eta askoz anitzagoa. Badakizue... Ondorengo itzorduan, datorren torren astean, mil esker, irratiaren bestalean egoteatik. Jaue, hetziko, dano zeitzaru, momu, monila, degam du Thank you. Janua